Arre, arre, arre, arre, arre, arre, arre, arre, arre, arre, arre, El reloj marca las ocho y todo el mundo se prepara para ir para el party del fin de semana. Me asoma a la ventana para ver qué es lo que pasa. Me pongo una camisa y voy saliendo de mi casa. Camino dos cuadras, me dice, ¿a dónde es la rumba? Yo le digo, dónde gana. Llegando a una fiesta, una chica conocí, la invité a bailar y le dije, así. Ah, Tiene el sabor que a mí me quema. Tu forma de bailar es lo que se cualquiera. Si supiera que ya lo bate como fiera, dale, dale, dale, nunca pare. Mi bomba no termina, no se acaba hasta que el sol sale. El party está caliente, seguimos en ambiente. La gente se arrebata de manera efervescente. Ya la party va a comenzar. Sube la mano en el aire. Esto no termina aquí. Ahora quiero que lo hagas tú. Ya la party va a comenzar. Sube la mano.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 ik ben